Buenas tardes, buenas noches, estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, estamos acá en La Casona, Avenida Rivadavia 641, bueno esto es todo por el aire, un programa hecho con amor, como decía nuestro querido Silvio Soldán, ¿no? un programa hecho con amor. Bueno, estamos acá, nos, tenemos vías de comunicación que es el 542913. Bueno, si están en Buenos Aires, por la, para los amigues que nos quieren mandar mensajes, que siempre recibimos los viernes, es 2983 542913. Y también nos pueden escuchar por www.fmindierock.com.ar. Bueno. Hoy ya llegó el viernes, ¿no? Ya fin de semana, comienzo de vacaciones de invierno. ¿Qué tal, eh? Bueno, para algunos está buenísimo, para otros no tanto, ¿eh? Porque tenemos a los chicos en casa. Nos tenemos que ahí tratar de, de ver qué hacemos con los niños el fin de semana. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial eh, de música con David Bowie. El señor de los ojos bicolor. Y vamos a tener una, una entrevista exclusiva con el señor Antonio Viravent desde Buenos Aires. O desde Madrid, no sé. No, no, no, desde Buenos Aires. No, el señor Viravent llama, llama. Eh, no, no, no va a llamar, lo vamos a llamar nosotros. Eh, a veces suele viajar a Madrid, así que bueno. Ahora, Pero no, no, está en Buenos Aires, ¿eh? está haciendo cosas en Buenos Aires, ahora nos va a contar un poco, porque sacó disco nuevo, eh, bueno, hay unas canciones muy lindas que he estado escuchando, así que bueno, este, bueno vamos a terminar de escuchar Let's Dance de David Bowie. Todo por el aire, todo por el aire Una invitación para que tus viernes tengan el rock que necesitas para tu fin de semana Todo, todo por el, el aire. aire Música, discos, recitales, entrevistas, noticias Todo lo vas a tener acá en Radio Cooperativa Indy 104.7 Todos los viernes a las 19 horas Todo por el aire Picked on you, boo, Hey, that's far out, so you heard him too ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel two. Look out your window, I can see his light. Aye, aye. We can sparkle, he may land tonight. Aye, aye. Don't tell your papa here. Get us locked up and fright. Muy bien, ahí estábamos escuchando al señor David Bowie con Starman y antes, Let's Dance. Bueno, eh, ¿qué podemos hablar de este señor, no? David Bowie ya ha fallecido, lamentablemente. ¿eh? Estábamos acá justamente compartiendo con los compañeros que yo nunca lo pude ir a ver a Davy Bowie. La verdad que, que pensé que en algún momento iba a ir a verlo, pero bueno, se nos fue antes, se nos fue antes. Este, pero bueno, son esos, esos recitales que alguna vez eh, pasó algo, no se sabe qué pasó, que no pude ir. Pero bueno, eh, la verdad que hubiese sido más que interesante ir a ver a David Bowie. ¿eh? Este, bueno, estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos en La Casona y les quiero contar lo que va a haber el fin de semana. Estábamos hablando de vacaciones de invierno, bueno... Por ejemplo, en el Teatro Municipal, a, par a partir de hoy, 19.30 horas, eh, está la apertura del primer festival de teatro local, que se llama Tres Arroyos a Escena. Va a haber espectáculos hoy a las 20 horas, con intrusiones, amnesia a las 21 horas. Y después todo el fin de semana eh, va a haber espectáculos, eh, va a haber talleres... Bueno, también se pueden fijar toda la información en arroba festival tres arroyos, que ahí vamos a tener toda la info. ¿eh? Bueno, Intrusión empieza a las 20 horas, es apta para todo público. Este, la directora es la señorita Carolina Meti Dieri. Y bueno, hay varios actores, varias actrices. Este, bueno, después se va a empezar Amnesia 21 horas. Eh, Bueno, que es como una, una obra surrealista, me parece. Esta no es ATP, ¿eh? es para mayor de 16 años. Bueno, y después, te, bueno, los precios de las entradas, si se quieren fijar también, eh, el general está a 4.000 pesos, hay un bono 2x1 de 3.000 pesos cada uno, los jubilados, estudiantes y niñes, 2.000 pesos. Bueno, las entradas también están a la venta en Gallo Rojo, es una imprenta, que está en la calle en la avenida Moreno 261 o en el Teatro Municipal de 8 a 17 horas bueno, después también tenemos este, el Festi Random que, que va a estar también este, acá en Tres Arroyos, así que bueno estén atentos porque este, pueden ir a verlo también va a estar lindo así que bueno, tienen fin de semana Movidito. Y después creo que hay un montón de otras cosas. En, la biblioteca, en las bibliotecas también hay, hay, hay muchas cosas para chicos, muchos talleres. Así que bueno, este, bueno, les estaba contando, ahí estábamos escuchando a David Bowie. Bueno, vamos a escucharlo un poquito más y después vamos con las noticias de rock. Bueno, ahí estábamos escuchando Héroes de David Bowie. Qué linda canción esa, eh. Muy, muy reversionada también, eh. Muy reversionada. Creo que hemos pasado Motorhead, Lemi cantando Héroes. La verdad que es una linda canción. Y me gusta mucho la versión de Lemi, eh, de Motorhead. Está muy buena, sí, sí. Bueno, vamos a ir con algunas noticias. Por ejemplo, el líder de Metallica va a participar de una película, ¿eh? Y que va a ser de El Sheriff. Una película western este, que se va a estar filmando en Estados Unidos este año. Así que, bueno, seguramente saldrá el próximo año de estreno. Así que, bueno, vamos a ver qué la otra faceta, ¿no? De... ¿Cuántos músicos que son actores, no? Bueno, hoy justamente le vamos a hacer la entrevista a uno. Antonio Virabén es actor, músico... Eh, escritor también bueno, este, bueno, y en Los Ángeles En los estudios eh, Perdón, en Londres En los estudios de Abby Rock Estuvo Fito Paez con Johnny Depp Se encontraron en el estudio Ahí habrán hecho amigas Los dos, ¿no? Dos personajes este, Así que bueno. bueno Qué lindo, ¿no? Encontrarte a Johnny Depp Entrás así, pum, a la radio Y te encontrás a Johnny Depp me encanta Johnny Depp como actor no sé si alguna vez hizo música Johnny Depp sí, hizo, ¿no? Ay, me parecía con eh. Keith Richards ah. claro, sí, tiene su banda además. sí, bueno, algo me... Pe pensé que tenía una banda, pero no lo tenía bien claro eh. mirá vos encima con Keith Richards con un Rolling Stone bueno, bien Bien, Johnny Depp tiene ese perfil, ¿eh? No es que la banda la tenga con Kate Richard, pero sí ha tocado con Kate Richard, que ah, es guitarrista Johnny Depp. Claro, mira. tiene esa onda más así de un músico rockero Johnny Depp, ¿eh? Me gusta. Bueno, este, bueno, lo que sacaron también disco, no disco nuevo, una canción nueva, fue Orcas, que se llama El Diablo, lo nuevo de Orcas, Que hacer, tenemos que arreglar con Walter Mesa una notita próximamente. Yo creo que estaría bueno pasar orcas, a mí me gusta. Así que bueno, vamos a ver si arreglamos con Walter eh, una nota ver, próximamente. ¿eh? Este, bueno, después por ejemplo el que rompe todos los récords de venta de discos es Back in Black. El álbum de ACDC sigue haciendo historia, ¿eh? Eh, se sigue vendiendo, ¿eh? y dale que va, está, están contando el dinero, claro, los morlacos ahí, ¿eh? porque de tanto contar se le van a borrar las huellas digitales, me parece, pero increíble, ¿no?, porque hace muchos años que salió, creo que como hace 20 años puede ser, Back in Black, no sé, más, ¿eh? quizás, no me acuerdo bien, pero me parece que por ahí anda, eh. este, bueno, Pero bueno está, bueno, está bueno porque es un buen disco, ¿eh? es un buen disco. Este, bueno, después también los que se reconciliaron fueron Slash con Axl Rose. Parece que hubo una reconciliación después de la separación de los Guns N' Roses. Bueno, fueron pasando los años, ¿no? Crecieron, tienen otro pensamiento quizás. Y bueno, está bien, está bien que la gente se reconcilie, ¿no? Las amistades... A veces tenés esas amistades fuertes de muchos años y te separás por algo. Y después, bueno, viste que uno va cambiando con los años. Nos hacemos más grandes. Y bueno, está bien, ¿eh? Aguante está el bien. dúo ahí. Sí. Black, no? sí. El disco de ACDC, Dizzy, Back in sí. Black, es de 1980. Ah, no, yo ya estaba, dije 20 años, ¿no? Más. Claro, más, más. Sí, sí, sí, mira. Bueno. Bueno, y también los que se están... Bueno, estos no se están amigando. Se están peleando. Que son Noel Gallagher y David Grohl. El, el cantante de, de Foo Fighters. Y el, y el guitarrista líder de Oasis, ¿no? Bueno, viste que siempre hay esas cosas de, de peleas entre los músicos. Pero siempre entre hombres, ¿eh? Porque entre chicas, no sé. Es como siempre entre hombres, ¿viste? Bueno... Bueno, vamos a ver a ver qué, qué en qué andarán. ¿eh? Bueno, eh, bueno, también conté el otro día de los ratones paranoicos, que hace muchos años, como hace 7-8 años que no sacan disco. Están con disco nuevo, también The Purple, también están con disco nuevo. Este. También parece que se viene un disco nuevo en vivo de Pantera. Así que bueno. Eh, tenemos ahí ¿eh? varias bandas que que están resurgiendo después de, de varios años. ¿eh? Así que bueno, este, vamos a ir a eh, escuchar, quiero escuchar un temita de, que lo estábamos escuchando de fondo, el Space Oddity de Bowie, que justamente ayer estuvo cumpliendo sus añitos, ¿eh? 55 años, la canción escrita por Debbie Bowie. Ahí vamos a escucharla.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 You've really made the grave, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capture if you dare This is major time to ground control. I'm stepping.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 Ahí estábamos escuchando Space Oddity de, del señor David Bowie. Eh, como lo conocíamos? Como el Duque, ¿no? El Duque. El de ojos bicolor. Bueno, eh, seguimos con las noticias. A ver, se está por subastar un vinilo de los Beatles que el precio es 10 mil dólares, pero este aquí, que tiene un error el vinilo, ¿eh? Mirá, o sea, creo que se subasta por eso. Sí, tiene un error porque abajo, por ejemplo, en la autoría, en, en vez de decir Lennon McCartney, dice Lennon, pero dice Mac-Arney. <ríe> o sea, es algo insólito. Pero bueno, eh, el que lo tiene obviamente va a tener una reliquia, ¿no? Porque... Un vinilo encima de los Beatles y con un error. ¿Viste que es como lo de los billetes? ¿Viste los billetes que tienen, que tienen valor? Bueno, es así. Esto es igual. Lástima que, bueno, acá por los billetes no nos dan 10.000 dólares. No nos dan... Nos tiran 50 lucas y, y nada más, creo. Bueno, este... El 20 de julio en Cava va a tocar pez. Vuelve pez, ¿eh? Vuelve pez, eh, ¿Quiere celebrar... Eh, el disco que se llama frágil invencible así que bueno el 20 de julio el sábado 20 de julio toca pez en buenos aires así que bueno está bueno para ir a verlo ¿eh? está ahí al frente ariel minimal eh... mira hoy todo todo casualidad no porque ariel minimal tenía una banda con antonio Viravén. sí sí tenían una banda llegaron a tocar y creo que en la batería estaba claudio leiva El primer baterista de Ataque 77. Así que bueno, también le vamos a preguntar, le vamos a preguntar a ver en qué anda eso, qué pasó, ¿no? Porque, este, ¿qué fue? ¿Qué pasó con la banda? ¿Qué pasó? Pero, pero me parece que fue todo antes de la pandemia, ¿eh? Me parece que los agarró, ahora le vamos a preguntar a Antonio Viravén qué pasó ahí, pero yo creo que fue que los agarró la pandemia y se separaron, ¿eh? Me parece. Así que bueno. Este, pero sí, vamos a preguntarle este, Antonio qué pasó con su, con su banda Que tenía con Ariel Minimal líder de, de PES bueno, este, bueno, después tenemos por ejemplo eh, Metallica se suma a otra plataforma también de juegos Que estábamos hablando Viste, mucha virtualidad Mucho mucha cosa, ¿no? De tecnología, ¿no? Sí, además los sitios de juegos en línea, viste que están como también bajo la lupa, más allá de, y, el, y el, yo de creo toda esa que cuestión sí. que está en remeras, toda la publicidad que tiene, también estamos sí, viendo que sí. está haciendo estragos en, en sí, jóvenes sí. y en adultos también. Y en los niños, en los claro. más chiquitos, sí, sí, viste, sí. peor también, porque. Pero bueno, se nota que en Metallica le chupan huevo o esa sala. No, no, no, no no, no, no les importa, acá a ver cuánto me pagás, ¿no? y, y salimos en cualquier lado. <risa> no nos importa mucho. Pero, bueno, también pasó esto lo de los juegos clandestinos, ¿viste? Que, sí, sí, porque el gobierno de Buenos Aires le está haciendo un juicio, digamos, eh, digamos juicio por decir, bueno, algo legal, alguna eh, materia legal, a, los, a las plataformas de juegos online para chicos... ...que son, viste, que apuestan... Claro, no, ...y que están entiendo. todo el sí, tiempo... Sí, sí. Sí, ...apostando como dinero... Claro, ...exacto, claro, sí, sí, creo sí... ...el eran las cuevas, creo que se les llamaba así... ...para ir a timbiar, ahora... ...ahora, está claro, estás en, en, en teléfono, línea... Teléfono, claro. ...y los chicos lo tienen ahí... ...o sea, al alcance de la mano, ¿no? ...entonces es medio peligroso... ...bueno, creo que hubo ya problemas... ...con algunos niños, ¿eh? ...sí, con adultos también, que sí, de hecho... Sí, obvio. ...nada, están hoy por hoy... Como visibilizando Como, también esto. Exacto, ¿no? sí, sí. Ah. Así que bueno, acá viste, bueno. Pero esto es, me parece que es un juego, ¿no? Lo de Metallica. Creo que no es un No tenía la certeza, esa. La verdad sí, no tenía ni Fortnite. idea. Se llama Fortnite. Me parece que es un juego Fortnite. ¿Cómo? Fortnite. Fortnite. Claro, el Fortnite, Fortnite sí es. Fortnite es un juego. No, nunca lo jugué, es más. No, yo tampoco. Mmm, voy a pecar de, de, de, de, de hablar sobre algo que sí. no conozco, pero sí la certeza de que es un juego. Claro. Así que bueno, yo creo que hay, hay, hay que tener más cuidado, ¿no? O por ahí controlar también un poco, ¿no? Con, bueno, no sé, sea, a mí los juegos, no, la verdad, la no Es un tema para debatir no me gusta. largamente. Claro, no, sí, sí. pero bueno, eh, es raro. Bueno, pero que esté una banda de rock medio-medio, no me convence todavía. Pero bueno, está bien. Este... Habría que ver en la historia, digamos, de la música y de los juegos sí. que otros músicos. Se me ocurre que Kiss debe aparecer en algún juego. Sí, no sé por qué, seguro. Pero debe tener hasta su juego propio. Seguro, ¿no? como, sí, sí, sí. Eh, no bueno, sé, los Stones. ¿Te acordás sí. de los Chili Peppers con su disco Californication? Ah, sí. Eh, yo creo que es de, de la misma canción que el video, es un juego. Sí, o sea, es un juego, tenés digamos, razón. Tiene como una relación ahí sí, en juego, sí. pero no, no me acuerdo qué banda en sí haya... ...pasado por esa plataforma... Claro. Digamos, ...por ese formato de, claro. de juego... ¿Ahora ...creo el... que los Stones están en otra plataforma... Stone ...los Stones están en todos lados... <risa> ...creo que igual vienen... ¿eh? ...me parece bien el año bueno, que viene... ...bueno viene pero... Paul McCartney, recién hablabas de sí, Paul McCartney... ...y viene ahora Paul en noviembre... ...y viene en noviembre... ...eso hay que ir a verlo... ¿eh? Y... Hay que ir a verlo. Bueno. ...porque ya está grande, Paul cumplió... No, ...80 como, años sí, el sí. otro hace poco... ...no hay mala leche pero digamos... ...no, no, no, obviamente, en cualquier momento... Que... Claro. ...que viene... Sí, sí, sí. Como sí. de Cure, como otros músicos que pasaron, como decís, no vuelven, qué sé yo. Los claro. están seguramente, última, si hacen una presentación más. Sí, sí, no creo que tengan cuerda. Sabemos que nos sobreviven guarda. a todos, a todos los que estamos hablando. Claro. Son tipo Mirta Legrán, ¿viste? su tumba nos dice Mirta Legrán y, claro, y bueno, y seguimos. Sí, sí. Mirta Legrán tiene 95, bueno. Bueno, este... Hay algo muy lindo que leí, que me pareció bárbaro, que parece que los Stones eligieron a un ilustrador de Mar del Plata para ser el encargado de diseñar el póster de la ciudad. Sí. sí. Ah, ¿sabías? Sí, sí. No, yo no sabía eso. Sí, eh. Sí, unos afiches, unos sí. dibujos, unos flyers, flyers no. A ah, fichés, sí, imaginate sí. decir un flyer y está haciendo claro, un, no, no, no, no. este está para, así, para los claro. stones la artística de, de lo que es la gira, pero sí, y también un fotógrafo creo de ah, Mar del mirá. Plata fue elegido por Coldplay, nada que ver, pero, mirá. Sí, sí, bueno, pero, pero sí hace está unos bueno. dibujos alucinantes, eh, de la gira ¿cómo es el último disco, bueno, también me voy a hablar sí. pero sí, sí, sí mirá tal bien. cual. Bien, bien, un ilustrador mar platense, mira qué bien, bueno, bien. Este, ahora el próximo viernes vamos a tener una nota con una banda de Mar del Plata y seguramente le vamos a la banda con Mal de Parkinson. Vamos a tener este, una nota ahí con el lute, el cantante. Este, ya arreglamos, así que eh, le vamos a preguntar también, eh, a ver si sabe algo. Yo qué sé, por ahí algo sabe, capaz que es el amigo, ¿viste? ¿Viste cómo por ahí viven ahí hace tantos años? Y bueno, este... Bueno, y el que volvió a cantar después de varios años fue John Bon Jovi, que tenía un problemita en la garganta, que no podía cantar. Este... Pero bueno, volvió y parece que sorprendió. ¿eh? Volvió, volvió a cantar. Hay un este... una serie, una miniserie en alguna de estas plataformas pagas sí. eh, donde vuelve con la banda original, digamos, a... A girar ah, y ahí se lo ve al chabón recuperando la voz y todo lo estrés, está ah, bueno. Mira, mira. No soy fan bueno. de Bon Jovi. No, pero a mí tampoco. Una verdad que mucho, no. mucho nunca me gustó Bon Jovi, pero bueno. No me eh. molesta, o sea, es, es como el rock eh amoldado para que cualquier oído lo escuche y, Exacto. y te caiga bien. Sí, sí. Pero es también eso. tiene sí. alta banda, o sea, no, no, sí, a once vicios, sí, sí. un profesional. No, ah, aparte madre. como está, está impecable. Lo ves y está impecable. Otro más que nos va a sobrevivir. Otro, otro, seguramente, sí, sí, sí. Pero qué bueno que vuelva a cantar. Bueno, por ejemplo, el cantante de Social Distortion que tiene cáncer en la garganta, se está recuperando. Y bueno, ojalá, ojalá que vuelva a cantar también, que es una banda terrible. Y, y bueno, el año pasado, el año pasado eh, contó, contó por las plataformas que estaba enfermo y que bueno, que le iba a hacer frente, así que bueno, esperemos. Sociedad que, que vuelva a sí. así de la camada de, de claro. sí, sí, Noel sí, claro. Fex. Claro, sí, sí, sí, claro. Claro, sí, sí. Una, una impronta, banda californiana, claro, una sí, sí. sonido... Ah, buenísimo. Poderoso. Sí, sí, sí, poderoso. A mí me encanta. Bueno, y después otra banda que está presentando su nuevo disco que se llama Los Unos y los Otros es Ar de la Sangre, ¿eh? con corbata. Corbata el, el que tocaba en Animal, ¿te acordás? No, de Anibal, carajo, exacto. Bueno, ahora tiene una banda que se llama Arde la Sangre. Así que, bueno, este, también tendríamos que hablar ¿eh? con Corbex. A ver si podemos hacer una notita en algún momento. Este, así que, bueno. Bueno, vamos a hacer eh, una pausita. Estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Esto es todo por el aire. Vamos los viernes de 19 a 20, 30 horas y tenemos repetición de programa que son los martes a las 15 horas y bueno, línea telefónica tenemos, a ver acá el número es 542913 y también nos pueden escuchar por www.fmindierock.com.ar estamos acá en la Casona Avenida Rivadavia, Centro Cultural 641 bueno, vamos ahí a ver, a escuchar algo, algo de musiquita que tenga mi operador acá Diego. Hoy nos está operando Diego Montoya, acá en Moyano, perdón, Diego Moyano, Diego Moyano. Diego Moyano nos está operando acá en el FM Indie Rock. el aire, todo por el aire una invitación para que tus viernes tengan el rock que necesitas para tu fin de semana, todo, todo por, por el, el aire. aire música, discos recitales, entrevistas, noticias todo lo vas a tener acá en Radio Cooperativa Indie, 104.7 todos los viernes a las 19 horas todo por el aire sas se tornarò cages muerdan el polvo del desamor cuando las ciudades caigan yo sé que haré yo estaré cierro mucho más los necesito y encontrando cada día tranquilamente dentro de un rato ahora mismo no soy capaz De hacerlo de nuevo Bueno, ahí estábamos escuchando, ahí estábamos escuchando a Antonio Viravén con Cuerdas, algo de su último disco. Este, bueno, en un ratito ya lo vamos a tener al aire Antonio eh para que nos cuente todo, pero bueno, vamos a estamos acá en en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz y vamos a seguir con las noticias. A ver, Richard Coleman fue reconocido como personalidad desca, destacada de, de la cultura porteña, eh. Bien, bien ahí, eh. Lindo. Lindo, lindo porque Richard Coleman es para mí es un músico eh, no sé si es tan reconocido, eh eh Por como compositor. Sí, ¿Eh? Con esto tuvo el reconocimiento. Claro, Pero sí. Entiendo a lo que te referís. Entiendo a lo que te Pero referís. Pero pasaron muchos años, Totalmente. o sea, podría Fricción, haber sido Exacto, tocó con Soda. Exacto. O sea, con de soda. hecho, la primera versión que escucho de él es de Viva es la Sí, es la de Claro, de la de, de Fricción, claro. Fricción o Los Siete Delfines, ahí también tocó. Coleman. Sí, claro, sí, sí, claro. siempre el cantante, sí, sí. Este, pero me parece que lo hizo con fricción, ¿eh, héroes? Ahí, ahí tenés que chequearlo, Diego. Ahí Diego lo va a chequear. Pero a mí me parece que fue con fricción, héroes. Este, una muy linda versión también, ¿eh? Después la vamos a poner. ¿Con fricción? Ah, viste? Sí, sí, con fricción. No, con siete delfines me parecía que no. Pero buenísimo, porque está bueno, ¿eh? Que, que lo reconozcan. Eh, como aporte a la cultura Es más, él, él lo dijo él Dice, bueno, mi aporte a la cultura Sirve para que la antorcha siga viva Me parece perfecto, la verdad que sí eh, Ya está grande Richard Coleman debe tener sus 60 y largos, ¿no? De años Pero la verdad que me gusta Siempre me gustó como compositor Y además en fricción tenía Esa onda, ¿viste? Media, ¿no? Media onda de Cure Muy buena banda, Fricción, eh. De esa época me gustaba, ¿sabés cuál también, Diego? Los encargados. Los encargados con Daniel Melero. Daniel Melero que también con Daniel todo. tendríamos que tener alguna notita, eh. Piste, bueno, yo quiero tener nota con todos. Pero tenés el teléfono de todos, <risa> Walter. <Tengo el> <risa> claro, hacés cualquiera. Tengo, tengo el teléfono de todos, así que me parece que voy a molestar a todos. A todos voy a molestar. Hay un libro nuevo de la etapa de Melero con Babasónicos, un disco ah, bueno. no lo tengo a mano, sí, pero. Sí, sí. Bueno, él aportó sí. mucho a Babasónicos, Daniel Melero, sí, sí. A Cerati. A Cerati, bueno, el mejor disco el para Ramiro mí. Ah, no, no, eh. Perdones. Dínamo. Dínamo, claro. Con Dínamo, soda. el mejor no, disco. No, pero Dynamo es de Soda. Es de Soda estéreo, por eso. Pero él ahí estuvo una coproducción. Sí, es pero. No, no sale antes, eh, a, ¿cómo es? Eh, Colores Santos. Claro, Colores eh, Santos. Yo lo tengo en cassette, Colores Santos. ¿Puedes creer? En cassette lo tengo. Sí, sí, lo tengo en cassette. Bueno, eh, Daniel Melero eh, fue productor de, de, de muchísimos, muchísimos músicos, empezando, empezando desde el pan rock, desde Mal Momento hasta... Sí, sí, fue, él les quiso sacar el primer disco, le quise sacar a Mal Momento. Daniel Melero este, eh, Sí, la verdad que sí eh, Daniel fue, la verdad que para muchos, bueno, lo mismo lo hablábamos con Rodrigo de Juana La Loca, que también fue productor de, de Rodrigo ahí estuvo ahí metiendo mano eh, Daniel Melero y bueno, también lo tenemos pendiente ¿no? a Daniel podríamos hacerlo y con Babasónicos, más allá de su estrecha eh, amistad que los une también con Carca Este, siempre estuvo ahí Daniel en, en, en las producciones de los discos de Babasónicos Así que bueno, también ¿Ese es otro vez? También no, habría que hacerle El, el, el sí. libro al que hacía mención se llama Incierto y Sinuoso Ah, sí, sí, sí, sí, lo conozco de Daniel Melero Sí, lo conozco, no lo leí, eh, pero sí, lo conozco Sabía que había salido Es buenísima la participación de Melero En Todo por dos pesos nah, sí, está con sí, la compu sí. y nah, termina sí. haciéndole estallar es buenísimo <risas> que está re bueno. Muy bueno. Hasta hace poco todo, todo por dos pesos lo estaba pasando en ATC, en TV Pública. Mirá yo, sí, ATC. Yo se me cayó el DNI sí. ahí. Claro, ATC no, no existe. Argentina, Televisora, sí, Color ¿Por todo por dos pesos estaban pasando? Los sábados y los domingos a las 23 horas. Pero no sé si no, ahora... ¿Cuánto ha puesto No, no, el de Peter Capuzotto, todo sí, por dos pesos. Sí, sí, todo por dos pesos el de Peter Capuzotto, ¿eh? No, no, pero eso, Peter Capuzotto es lo último de... No, no, no, claro, ese no, no, no, todo, todo por dos claro. pesos, el programa todo por dos pesos. No, Peter Capuzotto y sus videos no, ¿eh? Solamente. Todo por dos pesos. Y, pero ahora no sé si lo están pasando, porque el otro día lo puse y no, no, no estaba en TV Pública. La participación que... de los piojos y el chabón que hace las canciones con no, una copa de sí, vino, sí, babasólicos, no, no, no, no, es, es buenísimo. No, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, el eslogan... el, el tema ese. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! <risa> Mirá quién ve, ¿no? <risa> bueno, este, la verdad que bueno... Eh, pero bueno, hay que sintonizar, hay que ver, ¿eh? Si te ve Pública los sábados y los domingos, 23 horas, este, quizás lo estén pasando. Bueno, vamos, vamos, hay que ver. Bueno, y este es otro tipo que yo creo, este señor Daniel Melero, que le tendrían que hacer un reconocimiento, ¿eh? A la elegida, ahí... ¿No tuvo? No sé. Mm, tengo la duda. ¿eh? A mí, ¿sabes qué me gusta? Me gusta ir a los reconocimientos de cultura que hace la legislatura porteña, porque ahí después te ponen un catering. Viste uno, viste que vas, vas por los sanguchitos y la coca. Comes bien. <risa> Comés bien. Comés bien, bien ahí. ¿eh? Hay unos sanguchitos de miga que no sé de qué panadería, confitería son, pero están buenísimos, chicos. Así que si los invitan a la legislatura porteña, vayan. Hay que ir, hay que ir porque este, después ahí te esperan unos sanguchitos de miga terribles. Y bueno, obviamente alcohol no hay, pero bueno, está bien, te ponen una cocucha, una fanta ahí y está para tomar. Así que bueno, este, ay, les mando un saludo a algunos oyentes que me están escribiendo, eh, Laura, Ariel, Gael... Juan Ignacio, bueno siempre son los, son los que están, viste los oyentes firmes, bueno les mando un abrazo, que están ahí escuchándonos y esperando la notita con, con con Antonio Viraben este, bueno vamos a escuchar algo de Antonio y después ya lo estamos llamando porque ya tenemos que estar al aire con Antonio Este tiempo te estoy esperando. Yo nunca te dije, tenemos que hablar. Yo nunca te dije, tenemos que hablar". Estuve soñando El tiempo pasado No vuelve jamás Pero siempre hubo Una cosa clara, dije. Hola Hola, hola Hola, Antonio Sí ¿Cómo va? Muchas Muy gracias bien. Muchas gracias por recibirnos, ¿cómo va? Bueno, muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, todo bien, acá estábamos ansiosos, estábamos escuchando ahí algo de, de, de lo tuyo Ajá. Así que bueno, eh, Antonio, contanos, ¿en qué andás? Sí. ¿Hay disco nuevo? ¿En qué ando? Bueno, yo siempre que me preguntan en qué ando me da ganas de contestar en lo de siempre Pero no, pero no quiero sonar antipático, pero es que ya claro cuando en lo de siempre, lo de siempre es una mezcla de, de algunas cosas que tienen que ver con la música, con la escritura, con la vida propia, sí. pensando pensando algunas cosas nuevas, algunos shows que estoy preparando un disco instrumental que grabé que aún no, casi no ha salido, pero sí está a la venta a través de la página de, sí. de Instagram bueno, un poco todo eso y de bueno, la vida, además, ¿no? Que, que sí. es, es bastante... No es, no es una además menor. Claro, seguro, no, no. Con todo, con todo lo que conlleva, ¿no? Ajá. Antonio, bueno, vos sos... Eh, me, me estabas hablando de, de música, de escritor, de, de escribir, y en la parte actoral, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Estás haciendo algo? No, no estoy haciendo nada y me gustaría hacer. ¿Te gustaría...? sí me gustaría ah, hacer, pero bueno en, ¿será que no me llaman para lo que me gusta? Claro o, o que no aparece sí. y, y bueno a veces no, no a veces no hay sincronía no en lo que te ofrecen sí. o en lo que vos elegís o a veces llaman a otro que es lo más normal en ¿no? general siempre llaman a otro claro porque es lo es la ley del de la oferta y la demanda seguro pero bueno siempre estoy en la expectativa de que surja algo que me convenza que me den ganas Bueno, pero viste que lo bueno se hace esperar a veces, ¿o no? Bueno, no sé si es muy cierta esa frase ¿No? No, no sé No sé Me parece es que suena bien, pero no sé cuán verdadera es a veces no sé, yo creo que sí, no, ¿eh? Sí. sí, bueno Sí, sí, yo creo que sí Si vos crees que sí, te voy a respetar tu creencia Bueno, escucha, contanos un poquito de este disco instrumental Porque yo estuve escuchando Este, pero bueno, contanos, contanos vos eh. Sí, hay, hay una sola canción para escuchar en, en las plataformas La canción se llama Viajemos, mi amor sí. Como vos bien decís, es, una, es un disco todo instrumental Son creo que 11 temas uh -huh. El disco se llama La lengua insegura sí. Justamente por esto de, de que no hay palabra Y por ahora el, el Uy, disco Uy, tocaste, está... perdón, eh, tocaste un tema ahí Después lo vamos a hablar Ajá, bueno, justamente eh, La, el disco está a la venta en, solamente en una tienda, Ajá. Eh, a, través de, que, que pueden, a la que pueden entrar a través del de Instagram, o sea, los que entren al Instagram Antonio Virael van a ver ahí la posibilidad de comprarlo. Sí. Y es un disco que grabé el 95% en mi casa, Ajá. solo. Y yo hace mucho tenía ganas de grabar un disco que, que no fuera dis mm. un disco de canciones, es decir, que no, claro. no hubiera palabra La, uh -huh. Mi voz está, pero está como un color, como un instrumento más, pero no hay un no hay mensaje explícito. Y a mí que me gusta tanto la música instrumental de otros géneros, tango sí. o la música clásica, entonces me, me daba muchas ganas hace ya un montón de poder hacer un disco así. Ah, mira, ya venías con ganas de hace un par de años, digamos. Sí, más, bastante más, bastante pero bueno, más. no se daba, hacía sí. otras cosas andaba en otras cosas para volver a tu a tu pregunta del comienzo. Sí. Pero bueno, me di un tiempo y, y terminé un montón de ideas que tenía en el aire, dando vueltas. Y componer sin palabras es otra, es otro juego. Seguro. Porque la música toma otra, ¿Otra, otra forma, sí. Sí, toma otro, otro peso. Claro. Y yo que soy tan cantautor, que la verdad es que estos 30 discos me vez En todos momentos, en este hay siempre palabras. Sí. Estoy siempre con el tema de las palabras a cuestas. Eh, me gusta cuando digo, ah, descanso, descanso un poco, al menos de lo que es la palabra, que es muy poderoso Sí, sí. Y escúchame, eh, estuve mirando que hay, hay violín, hay, hay de, tenés como una orquesta ahí, en, ¿no? No, ese es otro disco. ¿Ese, ¿Ese es otro disco? Cuerdas. Ah, ese es el de claro, cuerdas. Ah, okay. es que Son tantos que, que confundo. Pero okay. ese se llama se llama cuerdas. Claro. Sí. Hay bien. un quinteto de cuerdas con el que yo canto sí. canciones mías de diferentes épocas. Ese es un disco que también la gente puede conseguir a través de este mismo lugar que te cuento que está en la página de Instagram. Bien, bien, bien. Entonces tu Instagram es Antonio Viraveno, o sea que ahí se pueden fijar sí. todo. Nombre y apellido y ahí figura, sí. figura todo. Perfecto. Eh... Bueno, Antonio, escúchame, te quería preguntar sí. algo que vos estuviste en una movida así el año pasado de, mm. de una casa, creo que fuera en el barrio de Villa Ortúzar, ¿puede ser? Sí. De una movida así de una, de una casa que, que estaba vacía. Que, ¿Qué pasó con esa, con esa casa? No, más que una casa es un movimiento de alguien que... ...que tiene una inquietud similar la que yo tengo... ...que la tengo hace mucho... ...que tiene que sí. ver con, con la destrucción del patrimonio histórico... ...que hay en la ciudad de Buenos Aires... Sí. ...que es salvaje, brutal... ...yo esa, esa preocupación la tengo desde hace mucho... Sí. ...de hecho hay un disco que creo que es del año... ...yo no me acuerdo... ...pero creo que es 2012 o antes... No, antes, ...2007 creo... Sí. ...2007 que se llama Demoliciones... Mm. ...y que en gran parte el título del disco viene por eso, no por lo que se destruye. Claro. Y en lo que se destruye cuando rompen un edificio antiguo, hermoso, que tiene historia, sí. que es, es parte de la identidad de la ciudad, Seguro. y lo tiran abajo y construyen una torre berreta asquerosa, sí. eh, hecha de cartón, no hay ninguna ganancia excepto para el tipo que construye. Seguro. ¿no? Eh, alguien me parece, bueno pero la gente compra para vivir o compar para vivir en situaciones eh, que no son humanas eh, y sí. no hay por qué tirar abajo un edificio histórico o un lugar que tiene Seguro. todo que ver con un barrio para construir algo, podrían construirlo en otro lugar bueno y en esa en esto que vos nombras yo me sumé a una iniciativa que tiene que ver con esta con este reclamo está bien fue algo ahí que fue puntual claro Sí, la verdad que yo coincido con vos. Yo creo que hay muchas propiedades hermosas que hay en, en la ciudad de Buenos Aires que tienen más de 100 años algunas y que realmente es una pena. Vos sabés que te, te, te lo comento porque el otro día estaba escuchando una... leyendo, leyendo, no escuchando, una nota eh, en Mar del Plata, muy cerca de aquí. Este, y... Y está pasando eso en Mar del Plata. Están, viste, hay como un grupo de vecinos que están un poco indignados, porque claro, todas las, las eh, casas antiguas eh, de Mar del Plata, las primeras casas, las están destruyendo. O sea, las familias, viste, como que las venden, se deshacen, pero bueno, hace poco fue una en una esquina que se llamaba La Gauchita. Después fíjate, si te interesa, este y una casa preciosa, preciosa, eh, y bueno, la destruyeron y bueno, obviamente que van a ser un edificio, así que bueno, la verdad que es muy triste eso, porque es como decís vos, eh, se pierde un poco la identidad de, de una ciudad, ¿no? Este... Que el encanto de Buenos Aires está en otras cosas, entre otras cosas, no solamente en eso, obvio. Pero el, el espíritu que tiene la ciudad, que que Es su encanto Tiene que ver con algo que está en el aire En su, en su pasado En claro. lo visual Entonces si nos convertimos en una ciudad eh, Llena de edificios eh, Nuevos Y con el abajo eh, Starbucks Iguales claro. a los que hay en cualquier ciudad del mundo sí. Es un asco sí, Para mí sí, es un asco sí, sí. Sí, no. Ya, no, no hay mucha más vuelta que darle No, no, más bien no. Así que bueno Eh... Antonio, eh, te iba a preguntar este, ¿estás, eh, Vos viviste mucho tiempo en Madrid eh, uh -huh. ¿Estás yendo, viniendo? Sí. Eh, fui hace haciendo... un par de años ah. El año pasado estuve Y el año y el 22 también fui dos veces Pero ahora estoy muy instalado acá De sí. hecho, en estos días apareció la posibilidad de ir a tocar allá y... Ah, mira, bueno, Por supuesto que siempre es interesante Pero sí. la verdad es que me tira más lo criollo Hoy que estar saliendo a otros lugares, claro, ¿Te preferís quedarte acá en Buenos Aires prefiero, prefiero en que... la Argentina, sí, prefiero sí. estar por acá, me entusiasma estar en este, en este lugar del planeta que es mucho más cercano al, al cono sur que a la necesidad de, de claro. irme a, al norte está bien, perfecto, viste que son como épocas que uno tiene, ¿no? sí, y, sí, y también sí. son épocas históricas, ¿no? Sí. En otros momentos mucha gente de Europa vino acá, sí. eh, son, son corrientes que van y que vienen, pero bueno, cada uno sabe más o menos dónde, dónde quiere estar, sí. o por lo menos sí. es bueno saberlo. ¿no? Claro. Y bueno, ¿y ahora qué decís de, de esto, de que te querés quedar acá en Argentina? ¿Cómo ves todo el tema en Argentina? Mira, me he propuesto no hablar más del tema. Ah, bueno, perfecto. No, no me informo más. También. y hace un Hace un mes que he logrado no mirar noticias, no mirar ninguna información. Totalmente llega de otra manera. No, llega. sí, siempre te llega de otra manera. Siempre claro. llega. Y me siento una mejor persona. Mira, qué concreto. <risa> no, eh, está bien, perfecto. Viste que a veces me mejor, más rudo. Eh, viste... Pero es que, es que, ¿sabes qué? No hacemos más que repetir una y otra vez las mismas palabras. Nadie sabe muy bien. Sí. Cuando vuelvo a escuchar de casualidad en una radio, con un canal de televisión... Sí. Eh, no es que es parecido a lo mismo entonces no hay ningún enriquecimiento humano en todo eso claro. nadie se hace mejor persona la única gente que mejora son los periodistas que cobran por eso pero los que estamos enfrente no cobramos por escuchar Exacto. entonces solamente nos enfermamos un poquito más claro entonces sí, por supuesto, estoy al tanto de la realidad pero prefiero estar al tanto en la calle con gente con la cual hablo eh, pero no no no creo que sea útil estar hablando todo el tiempo de eso es mucho más útil hablar de otras cosas o cosas más personales Seguro. o hablar de las dificultades de otro lugar pero no de no de el país el país o sea, sí. parece, el tiempo. ya todo el mundo habla de eso todo el santo día entonces para que para claro está bien bueno Antonio mira escúchame eh te quería preguntar otra cosa palo Pandolfo ah, contame sí. eh, yo escuché una canción muy linda ...que se llama La canción que pegó en el palo... ...¿no? Sí, eh, sí. Eh, Contame tú, ¿qué, ¿qué es lo que te unía a Palo? ¿no? Bueno, es, es, es una anécdota... mira casualmente hace unos pocos días... ...cambiando y limpiando el teléfono... Sí. ...encontré los mensajes a los cuales te voy a hacer referencia... A, ...a raíz de los cuales escribí la canción... ...hace unos años... ...todavía estábamos saliendo del de tema de la pandemia... Sí. Pablo me llamó por teléfono un día, no éramos amigos, éramos sí. bueno, colegas, ¿no? pero bueno, sí. me llamó y charlamos un rato y yo le dije que quería aprovechar su llamado para que escribiéramos una canción juntos. Ah, mira qué bueno. Me, me dijo, dale, sí, hagámosla. Entonces sí. yo le propuse, que dado que no nos podíamos ver en ese momento por el tema de las restricciones, claro. nos mandáramos unos mensajes ¿no? con la idea de una letra, de una música. Sí, y él sí. me dijo, no, no, esperemos a que esto pase y cuando sea posible nos metamos en un bar y quedamos en eso y era el poco tiempo, bueno el palo murió claro y sí. yo ahí me enteré de eso y bueno, sentí esa pérdida y esa canción que nunca íbamos a escribir sí. y a raíz de eso escribí esa canción que se llama como dijiste la canción sí, que, pegó que pegó en el en palo, palo. Sí. Sí. y hace poco, como te decía recién estaba mirando el teléfono Y encontré los, esos mensajes eh, Que fueron en el año 21 ah, Y los bien. había guardado eh, Esos mensajes donde él me dice Che, bueno, veámonos Y cuando nos vemos Esperemos un poco Y los borré Dije que me parecía que ya estaba Que claro. no hacía falta seguir con, conservando Los que estaba la canción Seguro, sí. está bien Perfecto Y, y bueno eh, La verdad es que bueno, nos sorprendió a todos ¿no? Lo de Palo Eh, la verdad que un compositor A mí, a mí me gustaba Yo qué sé este, uh -huh. eh, Creo que tenía mucho, mucha riqueza Y mucho más para dar, palo. Así que bueno, bueno, es linda canción ¿eh? Yo la escuché, está muy buena Qué bueno, bueno, me alegra un montón Es una canción que me, que me gusta cantar Que me emociona, porque además es una canción Que si bien habla de, de esa situación con él sí. Habla de lo, de lo que Se queda a mitad de camino ¿no? Sí, claro, de en la que, letra De lo que, sí. de lo que termina de lo que está en un lugar en un momento, dice, en un lugar entre tu voz y la mía sí. eh, habitando una zona de misterios ¿no? eso que está ahí en un lugar que no es definido no, es, no, no, no concluye eh, tampoco había empezado claro. y lo paradójico es que a, a raíz de todo eso esa, de eso que no se concretó sin embargo yo hice la canción entonces hay una canción que habla de una canción que no fue claro. al final Como que lo que no empezó nunca terminó tampoco, ¿no? Es así Bueno, no, no empezó pero sí terminó esta otra canción Claro Es decir, yo pude escribir una canción sobre esa canción que no escribimos Esa es la idea Claro Escúchame, está, estuve escuchando una canción que se llama Tu risa en el jardín Qué linda canción ¿Cuál es? Ver, me perdí eh, La de Nando con La, la que haces con Nando ah, Varela Ah, ahí está Es una, claro, no es mía, es de no, él No, ¿eh? no, no es tuya, no, no, pero vos ahí participás Sí, canto, canto Cantás. Es una canción muy, sí, sí. muy linda de, de Nando De Nando, sí Muy linda canción que me invitó a cantar Y fui, canté, cantado y, sí. y bueno, me, me gusta que, que la nombres Sí, sí, muy, muy, muy, la verdad que me encantó Me encantó esa canción sí. y, la, y ahora dentro de un ratito Cuando terminemos la nota la voy a pasar Porque ¿Cómo no? me, me gustó mucho eh, Antonio, contame Tu relación con el tango ¿Qué, qué onda? ¿Te gusta? ¿Bailás? Bueno, sí, me, me gusta de muy chico De muy chico ah, escucho mira. tango Yo estoy en contra de Esa máxima que dice El tango te, te espera A los 40 ¿no? O el tango te llega a los 40 A mí a los 20 años ya el tango me había atravesado como un rayo claro. Y lo escuchaba y me sentía mucho más puteño escuchando tango y, y me llegaban las letras y creo que de las únicas dos o tres personas de mi vida que le pedí un autógrafo uno fue el día que pude sentarme a hablar con Goyenet. Ah, entonces, con el polaco, sí. Entonces el tango me, de muy chico ahora me he largado a aprender a bailar y estoy muy entusiasmado con eso porque ah. También siento que en, en el baile hay una, hay una esencia del tango que no está en la música, ¿Seguro? el bailarín, el, cualquiera el que se ponga el tango, sí. sabe que, sí, que el baile fue, fue el inicio, ¿no? en, el, en el baile empezó eh, claro. el tango y, y bueno me, me gusta y siento que, que alguien como yo que tiene tanto amor por la ciudad y una conexión tan grande con la ciudad Te tiene eh, que gustar el tango Sí. Bueno, el tango sin duda, pero el tema del baile. Poder sí, nada, no, el baile, eh, qué bueno. Y, y tiene alguna conexión muy grande con el otro, con la otra persona que bailás. Eh, por lo tanto, sí. estoy muy, muy entusiasmado. Ahora te voy a un libro bastante clásico sobre el tango, que se llama de Horacio Salas, que se llama El Tango. Ah, mira. Eh, y y me, me interesa mucho, es un tema que siempre me gustó. Lo y en voy a casa, notar, eh, lo voy a anotar porque... Bueno, el tango... Sí, el tango... Me tango dijiste... Horacio Salas. Horacio Salas. Horacio Salas. Y, y en mi casa... Entre otras cosas, pero sobre todo escucho tango Claro Lindo, es lindo el tango ¿eh? yo, yo, la verdad que en mi casa Mi vieja escuchaba el tango y bueno Me encantó, a mí, a mí siempre me gustó también Así que este Y bueno, Antonio Así que estás practicando, ¿y qué vas? ¿A un club? ¿Vas a un, a un lugar Sí, voy a, voy a un par de milongas y tomo clases privadas Bien Sí Bien, perfecto bueno, Está muy, buen, muy, muy bueno, muy Muy bien eso Escúchame, eh, este, Antonio, vos también hiciste una canción con León Gieco, ¿no? Sí, Contame hice, cómo fue va, eso, hice varias con León ah. León, cuando nos juntamos la última sí. vez hicimos, tenemos medio disco Porque hemos grabado cinco o seis canciones juntos claro. eh, Una es del primer segundo disco Después otra que se llama Río en espiral Un par más que hicimos en un disco mío que se llama Hijos del Rock Que hicimos juntas Sí. juntos, dos canciones Ajá. Y, y la última que hicimos juntos fue una canción que se llama Tu Verdad. Esa, esa, tu verdad, sí, esa, esa la escuché, el sí. El año pasado, sí. O sea que tenemos ya una relación musical larga, de muchos años. De muchos años. Sí. Eh, de, de haber compartido, bueno, de todo un poco escenario, grabar, componer. Y bueno, eh me da mucha alegría que eso que exista entre entre león y yo Sí, aparte león jeco es, es terrible eh, músico no así que bueno y mm, escuchame con la escritura cómo andas en qué andas estás porque Aquí vos tenés un libro que se un llama... libro publicado sí, sí, se llama 3 sí. sí. que salió hace un par de años y si todo anda bien Es probable que o a fines de este año o el año que viene ya, porque dependerá un poco de los tiempos de la editorial, sí. salga otro libro que ya está escrito. Ah, ya lo tenés y... terminado. Sí, digamos. lo escribí hace un tiempo ya, sí. Bien, ¿tiene y... título? No, no aún. Ah, bueno. No aún, son, son cuentos cortos, relatos breves. Y, y bueno, escribo ahí cuando... Sí cuando tengo ganas, no soy muy ordenado para escribir, pero uh -huh. a veces me, me zambullo en eso y no hago otra cosa que escribir, eh, depende un poco el momento, pero me, me, da mucha, me da mucha vida escribir, eh, me gusta, son, son momentos donde tengo mucha conexión con, con el entorno, con lo que veo, con lo que pienso, y sí. es un momento donde tiene que ver con lo que te decía antes, que no estoy eh, atravesado por el, el, el lugar común de la noticia, el país, lo que opina claro. la gente sino que es un momento individual, propio, de bueno puedo lograr algo que a mí me representa Seguro. y que ya eso es un, es un montón No, sí, sí, un montón, ¿no? una riqueza así espiritual, ¿no? también para vos sí. porque... Sí, así es Te conlleva a escribir, así que bueno ¿Tenés alguna presentación, Antonio, ahora de...? A... Ahora en Buenos Aires, no. La semana que viene voy a tocar en Córdoba, Ajá. En, en Villa Las Rosas, el sábado, que es una localidad que está en Trasla la Sierra. Ah, qué lindo. Tras la Sierra, muy lindo. Sí, estoy planeando un concierto para Rosario en septiembre, octubre. Uh -huh. Bueno, con bastantes planes, algunos shows en... La costa en agosto, en Mar del Plata y Catiló. Ah, bueno, que... con, bueno, con actividad. Tenés, tenés actividad entonces. Sí. Bueno, quizás este año ya sale el libro. Ojalá. ¿verdad? No sé, la editorial, los temas editoriales son lentos. Eh, no creo que sea muy veloz el asunto. Claro. Pero bueno, el libro está ahí y saldrá cuando tenga que salir. Está bien. Bueno, bueno. perfecto. Bueno, Antonio. Lo bueno, lo bueno es que se hace esperar. Viste, te... <risa> te gustó mi frase, lo ¿eh? <risa> Bueno, al, al final lo bueno? Sé. Eh, Sí, lo va, vas a ver, ¿eh? vas a ver que lo bueno siempre okay. llega, y, pero se hace esperar. Así bueno. que bueno, bueno Antonio, te agradezco muchísimo eh, por la nota. Este... Y bueno, nada, eh, esperemos la salida del libro, así lo leemos. Bueno, muy así bien, que sea así. Que, que sea así, ¿no? Bueno, Antonio, te agradezco mucho, gracias por, por recibir nuestra llamada y bueno, ahora nos vamos a ir con unos par de, de, de canciones tuyas. Bueno, me alegra mucho, saludos a ustedes y a, a los que están escuchando. Dale, bueno, muchas gracias, un abrazo. Chao, gracias. Me desperté hoy pensando... ¿En qué pensabas cuando me llamaste? ¿Qué fue lo que juntos tal vez íbamos a poder escribir? Fé que iba a hablar la canción, qué palabras marcarían el rumbo. Me desperté hoy pensando y todo el día resonaste en mi mente Ya y ahí quedó en un punto en el medio del aire Ya y ahí quedó en un lugar entre tu voz y la mía A quedó Habitando una zona de misterios, ahí de todo, al de alguna Acá. No sé cuál iba a ser tu movida, voy a imaginar tu jugada che suele ser la mejor medicina y arranco yo vuestra canción que pegó en el palo, me siento a la mesa y escribo por todo lo que convimos hacer ya qui es en un punto en el medio de aire ya qui estoy El presente. Ahí estábamos escuchando Tu risa en el jardín, eh, una canción hermosa, eh, simplemente hermosa, eh, de Nando Varela eh, con la participación de Antonio Viravén ahí cantando. Eh, así que muy linda la canción. Este, y bueno, tuvimos una entrevista con el señor Antonio Virabén muy linda entrevista, así que muchas gracias Antonio por tus palabras y bueno, estamos acá en Todo por el Aire en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz acá en la Casona Cultural, Avenida Rivadavia 641 eh, bueno, el programa lo pueden volver a escuchar los martes a las 15 horas Y bueno, gracias por los mensajitos que me han mandado, nos han mandado acá la radio, eh, nuestras oyentes. Eh, les mando eh, un beso a Mirta y a Luli, que también nos estuvieron escuchando. Eh, querían escuchar la nota de Antonio, así que bueno, les mando un beso a las dos. Eh, y bueno, y ahora nos vamos a ir con un temita que hizo Antonio Viravén con el señor León Gieco que se llama Tu Verdad y anteriormente estábamos escuchando eh, la canción que pegó en el palo que es la canción que le hizo que nos estaba contando Antonio ¿no? que le hizo a Palo Pandolfo eh, que bueno, ahí nos estaba contando que hubo una anécdota con Palo que se querían juntar después de la pandemia este, pero bueno, nunca, nunca se concretó por la muerte repentina de Palo Pandolfo lamentablemente, pero bueno, ahí quedó una canción hermosa que le hizo Antonio en honor a Palo. Así que bueno, ahora nos vamos a ir con Tu Verdad, Antonio Virabén, León Gieco, escuchen, pues muy linda canción. ¿eh? Eh, y bueno, nada, espero que tengan un lindo fin de semana, eh, sean felices, como siempre les digo. Eh, y bueno, nos encontramos la próxima, el próximo viernes de 19 a 20, 30 horas, todo por el aire acá en Radio Cooperativa Indie Rock, ahí vamos Miramos pasar el agua del río La magia de lo que viene y se va Hay un sonido continuo que dice Es verdad, es verdad, es verdad Arrojemos todo por la borda del río Las espinas que más nos hicieron sufrir Algún día vos no estarás Pero todo estará es verdad, es verdad, es verdad. Escuchá cómo suena tu verdad. Sentado al costado del río, cómo te el sonido, cómo te repite al Secreto que vos ya sabes Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Cha, como suena tu verdad. Sentado al costado del río, cómo derrumja el sonido, cómo te repite al oído el secreto que vos ya sabes. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Miramos pasar el agua del río. Miramos pasar el agua del río.